Y Lara, por supuesto. Y, y en la operación, ¿quién es? En la Operación Pablo Guso. Bien, bien. Eh, Hay otro. Hola, abuelo. Hola. ¿Y vos quién sos? las yoga. Muy bien. Te quiero, abuelo, te quiero. Yo también te quiero. Este, y nos vamos a ver eh, pasado mañana, seguramente. Este bueno, y. Y así comenzamos la otra oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Seis meses después de llegar a México, bueno, vence mi visa... Quizás el único vencimiento por estas montañas. Salgo de Chiapas para el sur, marcho junto a los hijos e hijas de Guatemala, repudiando genocidas el día del ejército. Sigo bajando y llego a El Salvador. Llego al MUPI, el Museo de la Palabra y la Imagen. Participo de la presentación de un libro sobre las madres de los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Ellas son las comadres, sin pañuelos blancos, como en Buenos Aires, como en Argentina, pero en una lucha muy parecida. Emocionado me encuentro con el protagonista de los libros que devoré hace muy poquito, Las mil y una historia de rayo venceremos y de la terquedad de Lisote. No, no sé cómo llamarlo, Carlos Enríquez Consalvi. Así como nació, o Santiago, su nombre de, de lucha Este periodista, hoy salvadoreño, nacido en Venezuela Ya en el 77 en Nicaragua escribe contra la dictadura de Somoza ¿no? Como periodista se dedicaba a eso Y con el triunfo sandinista funda varios medios de comunicación En diciembre de 1981 llega a El Salvador para fundar una emisora en zona bajo control insurgente. El 10 de enero de 1982 inicia las transmisiones Radio Venceremos, que se mantendrá clandestina durante 11 años. Ahora Santiago Carlos dirige el Museo de la Palabra y la Imagen en El Salvador, Donde, donde nos encontramos. Pensar en una radio guerrillera, en permanente fuga, ¿no? parece una quimera. La rabia que provoca en el ejército, la represión que desata buscando silenciarla. Crear un medio como un factor de coordinación de los movimientos armados, los servicios comunitarios, así desde abajo, en plena lucha y además el espacio de circulación que se abre a la información no manipulada. El bombardeo enajenante de información o de desinformación nos perturba la valoración de tener un espacio así, en donde las noticias se vuelven compañeras de lucha, en donde la salida al aire de esas ondas libres revitaliza el movimiento. La radio en la cueva de las pasiones, como la llamaban los compañeros de Radio Venceremos, la voz se convierte en un personaje más, en un combatiente. Testigo comprometido, confirmando la inexistente objetividad de los medios, Radio Venceremos, del frente farabundo Martí, nos embosca y rodea, desafiando la puntería de nuestras armas. Ahora las palabras. Por algunos senderos de El Salvador, de Guatemala, ya volviendo a las montañas del sureste mexicano, en Chiapas, no solo caminamos, ni caminamos solos. Vamos a pasar en esta otra oreja parte de las entrevistas que hicimos con Carlos o con Santiago. ¿Quién eres? Soy un salvadoreño nacido en, en Venezuela, Venezuela y que me involucré en las luchas sociales de la América Central, primero en Nicaragua, luchando contra la dictadura de Somoza y luego a, a, contra la dictadura salvadoreña. En, en la experiencia de, de fundar una radio clandestina, la Radio Venceremos, ...y actualmente estamos en otro medio de comunicación... ...que es el Museo de la Palabra y la Imagen... ...difundiendo identidad, cultura, memoria... ...y acompañando a las comunidades... ...y a las organizaciones en sus en su luchas... ...por justicia, por verdad, por reparación. Así estábamos con Santiago o Carlos... ...ahí tomando un mate en una oficina de... ...y caminando por el Museo de la Palabra de la Imagen... ...y la Palabra del Salvador... ...muchas preguntas... Eh, le hicimos mucho, nos contó y después recorrimos parte del territorio salvadoreño ¿no? eh, de las trincheras donde, que quedan aún ¿no? este, después de 20 años eh, le preguntó cómo nace Radio Venceremos Pues nace como una necesidad histórica un momento de máxima polarización en El Salvador y cuando Eh, bueno, la última voz que anunciaba las violaciones de los derechos humanos, Monseñor Romero, es asesinado el 24 de marzo de 1980. Y a las puertas del de levantamiento popular y del, del inicio formal de la guerra popular, eh, se necesitaba de un medio de comunicación, y en ese contexto de persecución, de cuadrones a muerte, no podía ser otro medio de comunicación que una radio, y una radio clandestina que al final no fue tan clandestina porque transmitido durante 11 años en una zona donde la población campesina sabía quiénes éramos, dónde estábamos y compartíamos cotidianamente, o sea que no fuimos tan clandestinos, ¿verdad? Felizmente clandestinos para, para el enemigo, ¿no? Sí, pero inclusive hasta para el mismo ejército no le era difícil saber dónde estaba uh -huh. Pero no era tan fácil llegar porque yo siempre digo que a, a falta de grandes montañas inexpunables y de lugares eh, selváticos, que aquí no hay eso, eh, fue el pueblo que se convirtió en esa montaña que le dio eh, cobijo, que le dio seguridad, información para que este experimento radial pudiera sobrevivir durante 11 años de guerra. Estábamos con Santiago, ¿no?, de Radio Venceremos, seguimos entrevistando, conversando, compartiendo los mates, pero estábamos súper atentos, ¿no? Y después de leer, como decíamos antes, los mil, las mil y una historias de Radio Venceremos, nos salen muchas preguntas, pero las obvias será sobre el nombre y el inicio de la radio. El nombre de Venceremos. Pues salió así espontáneamente y un poco porque te sabíamos que íbamos a vencer. ¿La primera canción? Yo entré a la, a la guerra con una mochila y el único medio de musicalización de la radio era una pequeña grabadora como la que tú tienes y un cassette de Itigimani eh, con... El Pueblo Unido y, y Venceremos. Entonces esas dos fueron las dos primeras canciones y además que nos acompañaron durante el, toda la guerra. La Otra Oreja Latinoamericana Y estamos recorriendo La Otra Oreja Salvadoreña y nos decía Santiago de Radio Venceremos que uno de los primeros temas era El Pueblo Unido que ya pasamos varias veces incluso en sus distintas versiones originales eh, que fue incluso campaña cuando hablamos de Chile eh, campaña de la, de, del Frente Izquierda, ¿no? del, de Allende y de tantos otros temas pero en este programa vamos a pasar una subversión no siempre música subversiva o covers o, o homenajes le dicen algunos tributos vamos a escuchar una nueva versión del Pueblo Unido, desde Chile también, pero por el grupo Legua York. El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás será vencido. Jamás será vencido. Jamás será vencido. Jamás será vencido. Reconstruyendo la historia de nuestra lengua, Villa Arte York de un pueblo sin lengua vieja nueva y emergencia lengua lengua York, dando su creencia creencia creando es un pueblo que viene recordando que han pasado abuso militar torturadores señores con grado masacrando a héroes de pueblo sin honores muriendo en la calle niños mujeres y abuelos familiares nuestros son los que murieron murieron con la bandera en alto sin nada que perder Abusos, estoy hartos, nos querían bombardear Y la voz del pueblo, no pudieron callar Después de muchos años, aún sigo la lucha Muchos, muchos años, y el rico, aún abusa explotan al pobre con pegas miserables Con crisis inventadas, nos matan con técnicas impensables Torturas, abusos de poder, por ser de una pobla No quieren joder, nos quieren manejar Pero la voz del pueblo, nunca podrán callar No, no, no Otro golpe no tiene jodido Golpean con indemnización Golpean con la sed, sanctía, Golpe con la droga, golpe que Provocan amnesia, olvido del Ayer, de mi gente, de hoy, basta Ya, basta de abuso Basta de abuso en el tiempo que la represión predominaba, el revolucionario por sus ideas luchaba. El pueblo había los ojos, ante las injusticias, que cometía un régimen de muerte y malicia. Así que toma, toma, cachido de goma, Malditos fascistas, tu dinero no me compra, solo hace que rompa más de este sistema. Mi alma pide libertad y menos problemas. Esto es lo que quiero, esto es lo que deseo. Porque muchos luchadores ahora cumplen como reos. Y esos combatientes sacrificados muchos hacen vinado y mucha gente han estumado somos la saga que continúa la revolución contar lo que pasó esa es mi misión Recuerdo el pasado como los torturaban mandados por un viejo que ahora irá a la cana reconoce tus errores enfrenta la justicia porque nuestro pueblo de esto no olvida por más que pase el tiempo no hay una respuesta para esas familias que sufre la ausencia de un desaparecido Yo. Vida, vida eterna, tengo mi conciencia, quiero que mi pueblo se una más, crezca. Vida, vida eterna, tengo mi conciencia, quiero que mi pueblo se una más, crezca. Yo creo la justicia que hay en mi país, para que los culpables se apaguen de una vez. La reconciliación, no creo es lo mejor para la población, si para los ricos. Otra oreja latinoamericana, otra oreja salvadoreña, no recorriendo las músicas no solamente del Salvador, sino que pasaban en Radio Venceremos y Santiago, como su nombre de guerra era, del libro de las mil y una historias de Radio Venceremos nos llamaba poderosamente la atención a algunas cuestiones técnicas no solamente de los aparatos que tenían que, tra eh, que, que transportar ¿no? clandestinamente y moverse eh, porque por esta zona conocemos la escurridiza del dial ¿no? donde Radio Insurgente al principio cambiaba de punto de dial pero Radio Venceremos no Radio Venceremos Cambiaba el lugar de transmisión Y tenían que montarse equipo Bueno, grabadoritas en ese momento Estamos hablando del año 81, 82 Durante 10 años Pero había cuestiones técnicas Muy particulares de Radio Benziremos. a Eso le preguntamos a Santiago ¿El alambre de fugas Pues alambre de fugas se, se refiere a una inventiva muy salvadoreña para burlar toda la tecnología norteamericana que buscaba la radio venceremos y que consistía en transmitir desde el punto de transmisión del campamento de la radio venceremos a través de, lo, de las de los cables de las, de los cables con púas de los alambres con púas que están en todos los cercados nuestros de américa latina y convertir ese cable eh, en, en un transmisor de de la señal hacia otro lugar donde salía hacia el transmisor y gracias a esta inventiva muy salvadoreña este, se pudo eh, derrotar toda esa tecnología que Ronald Reagan estaba enviando diariamente ahí nos contaba ¿no? eh, qué manera ingeniosa ¿no? y, y además cuenta Santiago en el libro que que bueno ese alambre de púa hacía que no se podía interferir la señal Estados Unidos le puso un barco en las costas solamente para intervenir señales de radio y lo vencieron radio vencieron venció esa posibilidad porque no contaba con el ingenio y además no solamente el ingenio no sino eh, toda la participación popular porque no es que iban los técnicos a anudar eh, la antena a los, eh, este, a los alambres de púa, ¿no? sino que iba la gente y se... Eh, este, a ver, ¿viste que hay señales eh, de cable? Bueno, habrá sido un antecedente, ¿no? No solamente transmitiendo en el éter, sino directamente multiplicando antenas con los alambres de púa de El Salvador... También le preguntamos sobre la música ¿no? que pasaban en Radio Venceremos, más allá de la información, de, de las narraciones, ¿no? de, de lo que pasaba durante la guerra, eh, por supuesto transmitiendo otra verdad, y no la de las intenciones eh, militares de, del gobierno, que decían generalmente una cosa y que arengaban al, a los soldados que se pasaban de bando, a que este y además que si eran si eran tomados prisioneros por la guerrilla iban a ser descuartizados en vivo, cosa que hacía el ejército pero nunca eh, el frente farabundo Martí. Vamos a escuchar entonces qué nos dice sobre la música de rey en Seremos Santiago. ¿Qué más sonaba además de Inti Limani? Pues todas las canciones latinoamericanas, la negra la Sosa que fue además que que ya había sido una gran amiga mía en Buenos Aires. Eh, todos los grandes cantautores latinoamericanos eh, pasaban por la radio y también los, canta los cantautores populares. Los Torgose de Morazán era un grupo campesino que siempre estuvo eh, en la radio muy cerca, como unos jugladores de la guerra que convertían en canciones todas las victorias que se lograban. fueran políticas, militares y no había victoria tal esta cadena no desembocaba en una noche de gran baile donde toda la población del pueblo tomado y, y 200 guerrilleros y guerrilleras bailaban la canción que recién habían compuesto este grupo campesino llamado los Torogoses de Morazán Torogoses es el, el ave nacional nuestra Bueno, te, te repito, Mercedes, o sea, en Argentina... ¿Qué tema? Todo cambia. Por supuesto, Alí Primera, con Casas de Cartón desde Venezuela. Eh, Silvio Rodríguez. Eh, eh, de Silvio, el, el tiempo estaba ahora de los pequeños, era, era uno. ¿Qué más fue dedicado al Salvador. Por supuesto, Amparo Ochoa. En fin, ahorita mi memoria no, no los nombra todos, pero... Todos los que en los años 80 hicieron canciones comprometidas con las luchas, ahí estaban en la radio. La otra oreja latinoamericana. Y estábamos entrevistando a Santiago de Radio Venceremos en El Salvador, en el Museo de la Imagen y la Palabra, donde están físicamente muchos de los elementos que ellos utilizaron. Utilizaban, ¿no? Desde grabadores, este, una consola que hoy nos parece primitivísima, ¿no? Este, allá por los 80 y demás, que tenía que ser portable. Eh, la energía la conseguían con gasolina, entonces eh, se armaba también una comisión de guerrilleros para ir a conseguir gasolina, ¿no? Para que funcione el motor, que tenían que hacer una trinchera especial para ese motor No solamente por el ruido Muchas veces estaban muy cerca De los soldados ¿no? de, Del ejército eh, Sino también porque si llegaban a bombardear Que reviente solamente el motor Y toda la gasolina Y que este, Una manera de proteger a, a los compañeros ¿no? de, de Radio Venceremos Radio Venceremos Que ya lo dijo Santiago Pasaba mucha música Y, y Mercedes Sosa No, este, todo cambia, era el tema, pero vamos a pasar no la versión que Mercedes Sosa grabó en los 70, sino una nueva versión, Mercedes Sosa, todo cambia por la otra oreja. Cambia en lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto en su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. El sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia bello el ansiano, y así como todo cambia, que yo cambia no es extraño Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente lo que cambio ayer tendrá que cambiar mañana así como cambio yo en esta tierra lejana cambia todo cambio